Bueno,、eh, otra vez entraron a, a robar en, en la escuela.、Eh, seguramente tiene que haber sido sábado o domingo, que generalmente son los fines de semana, los fines de semana largos.、Eh, nos encontramos siempre con esta situación.、Eh, lo que va de este año ya hace más o menos el quinto robo.、Eh, nos encontramos con la escuela destrozada, porque la verdad que. Como en otras ocasiones、eh, ya lo hemos comentado, es una escuela de, de muy bajos recursos, no tenemos grandes,、eh, digamos, cosas de valor, son todas herramientas y materiales que, que, que traen los papás o que consiguen los docentes, y nada, está, la escuela la encontramos rota, las ventanas, las puertas, las canillas, todo el material didáctico,、eh, En la semana pasada también tuvimos un robo que también está denunciado y ahí se llevaron por ahí lo último que teníamos de valor que eran、eh, el servidor y las computadoras. Y algunas funcionaban y otras eran nuevas para entregar. Y esa es la situación. Lamentablemente viene siendo una situación que se repite. Justo r e c o r d a m o s que el año pasado, más o menos para esta época, en abril、sí. del año pasado, nos contaban de un tercer robo,、eh, ya en el inicio de, de, del año pasado. Ahora van cinco en este año. En este año, y contando、eh, las denuncias y haciendo memoria del año pasado de esto, más o menos van 15 robos、eh, en lo que va de 2017 y 2018. Es imposible todo s n todos los robos hicimos las denuncias y desde la escuela, bueno,、eh, como funcionarios del Estado, hicimos las gestiones que corresponden a los organismos que corresponden. Pero bueno, no, seguimos sin respuesta. ¿No responden absolutamente nada?、Eh, mira, en el día de ayer,、eh, la, el organismo que se tiene que encargar de, de esto, que es el Consejo Escolar, ayer vinieron.、Uh -huh. eh, pero las, las soluciones son como. Muy parciales, y la verdad que no nos sirven que nos arreglen las rejas, <ríe>、eh, porque entran por las ventanas, arrancan las rejas,、eh, que digamos, no tienen mucha seguridad, esa es verdad, por el material que está hecho,、mm. eh, y, y, la, y la gente, las empresas que vienen a arreglar,、eh, las vuelven a soldar, y cuando vuelven a entrar, las vuelven a sacar, entonces, como son arreglos paliativos temporales que no, no, no nos sirven, digamos.、Mm. ¿Qué se llevaron en este quinto robo? Eh, llevaron herramientas de los talleres. El año pasado estábamos en la misma situación、eh, y habíamos conseguido algunas donaciones.、Eh, este año bueno, se llevaron las herramientas y más que nada rompieron esta vez, rompieron los armarios y rompieron y arrancaron las, las canillas、eh, de los salones, rompieron las ventanas. Digamos、eh, eso, fue, eso fue en tres salones del fondo,、sí. porque no tenemos alarma. Digamos Tenemos solamente alarma en la parte de adelante y es muy costoso poder mantenerlo para la escuela, porque es una escuela grande, digamos, el edificio es muy grande.、Uh -huh. ¿No debería Consejo Escolar hacerse cargo del, de la colocación del alarma para la escuela, ya que, digo, me parece que la cantidad de robos que han sufrido lo amerita? Sí, sí, sí, claramente. Nosotros el año pasado nos contactamos con, con Con Digitronic, que es、eh, digamos, el que monitorea la alarma que tenemos adelante, en la parte de adelante de la escuela, e l l o s nos pasaron un presupuesto, nosotros lo elevamos, pero bueno, en esa ocasión Consejo Escolar no, no, no pudo, nos dijo que no había ningún presupuesto para, para solventar ese gasto. ¿Y ahora el Consejo Escolar lo único que hizo fue soldar las, las rejas ayer?、Eh, todavía no las trajeron,、eh. estamos esperando, se las llevaron para soldarlas. Recién me avisaron que ahora iban a venir, que son tres ventanas. Imagínate que la escuela en la parte de abajo tiene más o menos、eh, 15, 16 aulas.、Mm. Solamente esas tres pueden entrar por cualquiera de las demás.、Mm. Pero bueno, en estas ocasiones entraron por esas tres aulas. Esas son las que ahora estamos esperando que las t r a i g n ¿Cuántos chicos y chicas participan de la escuela? 300 alumnos, más、claro. o menos. Entre turno mañana y turno tarde. Me imagino el estrés, ¿no? De, de encontrarse con la escuela así después de los fines de semana, este es el quinto robo del año. El estrés para los estudiantes, la h a los estudiantes y para ustedes también como docentes. Sí, sí, para nosotros, sí, la verdad que eh, hemos eh, tratado eh, entre nosotros de, de, de seguir y de darnos ánimo porque la verdad que es mucho trabajo el poder equipar un aula hoy en día porque, bueno,、eh, como recién vinieron un grupo de papás. Eh, que estaban preocupados por esta situación y querían movilizarse ellos mismos y hacer algunas gestiones para acompañarnos.、Eh, y les contábamos que, bueno, que, que mucho de, de lo que se han robado,、eh, la verdad es que sale de los bolsillos o de los papás o de los maestros,、eh, y encontrar,、eh, digamos, el aula donde han trabajado los chicos, donde、eh, con mucho esfuerzo se pudieron, no sé, hacer, digo,、eh, eh, pequeñas macetas, por ejemplo, en, al en alguno de los talleres, o trabajar,、eh, no sé,、eh, El bordado en, en, el, en el taller de costura, digo, por, por decir alguno de los trabajos y verlos todos rotos o que se los han llevado, la verdad que causa tristeza、sí. eh, y mucha angustia. Pero bueno,、eh, apostamos a que digamos,、eh, se pueda resolver esta situación. Sabemos que no, no es la única escuela esta por la que está atravesando, porque es una situación que vive la sociedad en general, pero la verdad que son muchísimos robos.、Sí. Y además, en este caso, nada, la, la cantidad que, de e r o b o s que han sufrido de sistemáticos,、eh, nada, de, de alguna manera, generan ¿no? esta tristeza, este desánimo a la hora de, de, de ir a trabajar y, y aportar otra vez y juntar otra vez un. un claro, un... es empezar de, de cero.、Hmm. Es empezar de cero siempre. Después de un robo, siempre en las aulas o los lugares que, que han sido más afectados, es empezar de cero y es ayudarse entre todos los compañeros. A ese compañero, digamos, que fue afectado particularmente. ¿sí? El año pasado, esta fecha, yo recuerdo que, que hablamos con、uh -huh. ustedes y les comentamos de esta misma situación y estuvimos con suspensión de clases, porque la verdad que、eh, no, no, no están las condiciones garantizadas para, para una calidad educativa, digamos, en este sentido.、Eh, y entendemos a veces el enojo de los papás, recién lo hablábamos. Pero bueno, era importante que ellos también supieran lo que está atravesando la escuela de sus hijos.、Mm. Ahora están sin clases de ayer. No, no, no nosotros no suspendimos esta vez las、Ajá. clases. Lo que pasa es que el año pasado a esto se le sumó、eh, el tema de los pozos que estaban llenos, las、no. cañerías que no funcionaban, con un, un, un rejunte de situaciones Ajá. particulares. Ajá. En, esta, en esta ocasión no, no suspendimos las clases, sí hicimos las gestiones con los chicos la, adentro de, de las aulas.、Ajá. ¿Están pensando hacer alguna actividad para intentar r e c a b a r algo de dinero y reponer algo, el material que usan para los talleres, alguna rifa, un festival? No, lo,、eh, los papás、eh, recién se autoconvocaron el día viernes、eh, a las ocho y media、eh, para poder.、Eh, hoy vinieron algunos papás.、Eh, Pero bueno, se, se autoconvocaron para este viernes、uh -huh. para que sean más familias las que vengan y poder organizar algo、eh, que tenga que ver con juntar algún dinero o hacer alguna actividad para poder ayudar a, a sus hijos, más que nada.、Sí. Uh -huh. ¿El viernes a qué hora va a ser esa reunión? Otra y media. Ocho y media. Bueno, quedamos a disposición aquí en la radio como siempre. Ojalá tengamos la posibilidad de hablar de alguna otra casa más grata en el, en el futuro. Pero bueno, por ahora. Es, es verdad. Sí, queremos hacer, nada, colaborar en hacer pública esta situación para que las autoridades tomen nota y tomen carta en el asunto efectivamente y esto deje de pasar, ¿no? Así que bueno, quedamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por, por la colaboración, por la escucha. Muchas gracias.